Eh, vamos a, a charlar unos minutos ahora con el director del Banco Nación y economista Claudio Lozano. Claudio, Pablo y Lautaro te saludan acá de Radio Kermés de Santa Rosa. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Eh, Claudio, eh, a ver si podemos eh, entender un poquito lo que está pasando eh, con algunas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para tratar de contener un poquito la, la sangría de reservas, el dólar. Eh, has escrito eh, en algún medio y has hecho alguna declaración este, bastante esclarecedora de lo que está ocurriendo. Eh, a ver si la compartís con, con la audiencia nuestra. No, lo que hemos tratado es de señalar, mostrando los datos de la evolución de los primeros siete meses de este año en el balance de pagos entre enero y julio, que toda la, todo el foco que se ha puesto en el, para describir la situación de falta de reservas del Banco Central eh, pasa por dos señalamientos que son eh, incorrectos. El primero... Eh, ...que en la Argentina le faltan dólares, cosa que es falsa... ...la Argentina tanto en el 2019 como en el 2020... ...no le han faltado dólares, el comercio exterior de la Argentina... ...acumuló una cantidad muy importante de dólares... Eh, ...obviamente no por virtud, en realidad por defecto... ...no es porque nos hayamos expandido exportando... ...sino porque no hemos comprado en el marco de una recesión brutal... ...como la que ha vivido la Argentina en el 2019 y en el 2020, este, pero en el 2019 la Argentina acumuló 15.900 millones de dólares, es decir, no le faltaron dólares, y este año va a tener un saldo que va a superar claramente los 17.000 millones de dólares. Consecuentemente, la Argentina ha tenido dólares. Que los dólares no estén en el Banco Central, hay que observar por qué razón. Cuando uno mira el 2019, las razones fueron eh, los crecientes pagos de deuda hechos por el gobierno de Macri y sobre todo una salida brutal de capitales, la fuga de capitales que sí. se dio en el año 2019. En el 2020 la cosa es distinta. Este, no es cierto que eh, eh, la fuga de capitales o el atesoramiento a través del dólar ahorro, que ha sido el, el que se ha puesto en la picota eh, durante estos últimos meses para hablar del tema, este, sea lo que ha, que ha implicado que eh, los dólares que ingresaron en la Argentina en los primeros siete meses no estén hoy en el Banco Central. La razón principal este, ha sido, en primer lugar, los pagos de deuda. ...pública y sobre todo privada. Cuando hablo de deuda pública se han eh, ido cerca de 3.000 millones de dólares... ...en los primeros siete meses entre enero y julio... ...en el marco de la decisión que tomó el ministro Guzmán... ...de tener un vínculo amigable con los acreedores... ...en el marco de la negociación diciendo que se pagaba mientras se negociaba. En ese marco se fueron 3.000 millones de dólares. Pero se fueron casi 6.000 millones de dólares entre intereses y cancelación de capital en la cancelación de deuda por parte de, las, de grandes empresas privadas, en donde ahí la verdad que ha faltado Contralor, porque en muchos casos se trata de deudas al interior de corporaciones de, entre empresas relacionadas, que en muchos casos no necesariamente son deudas genuinas, muchos casos Este, lo que ocultan son mecanismos para que salgan capitales dibujados como deuda, este, pero además este, se trata de empresas que tenían fondos propios para poder haber afrontado esos vencimientos o que este, tenían capacidad también para reestructurarlos por lo tanto ahí hubo una suerte de limitación, falta de contralor por parte del Banco Central respecto a la monumental sangría que en materia de divisas implicó la cancelación de deuda por parte de las grandes empresas privadas. Este es un punto clave. Y el otro punto importantísimo es el tema del ingreso de dólares por parte de los exportadores. En los primeros siete meses, Argentina exportó, ...por aproximadamente 32.300 millones de dólares... ...pero cuando uno mira lo que efectivamente entró... ...entraron 29.000 millones de dólares... ...es decir que hay 3.300 millones de dólares... ...que no ingresaron todavía... Este, y que ciertamente hay que obligar a que los exportadores ingresen esto en tiempo y forma para que se incorporen de manera inmediata en el Banco Central como reservas y tengamos el tiempo y las, los dólares suficientes para seguir, este, digamos, esperando el ingreso de los dólares que todavía tienen que ingresar en los meses que vienen. Así que lo que, lo que de alguna manera nosotros señalamos es que no ha sido el dólar ahorro, el dólar ahorro, por el dólar ahorro en los primeros siete meses, se salieron apenas 1.800 millones de dólares, por deuda salieron 9.000 millones de dólares, 3.000 por deuda pública, casi 6.000 por deuda privada, y 3.200 millones de dólares que no han ingresado los exportadores. Sí. Esto es, digamos, prácticamente se han ido 12.500 millones de dólares entre exportaciones que no ingresan y pagos de deuda pública y privada. Sí. Entonces, el tema está allí, y en ese marco creo que las decisiones tomadas por el Banco Central, que tienen un objetivo absolutamente razonable, que es evitar una devaluación brusca que indudablemente tendría un impacto negativo en materia de precios y de alguna manera implicaría un deterioro brutal en términos sociales en la Argentina. Si el dólar terminara yéndose a los niveles que tiene hoy eh, el dólar contado con líquido, el dólar blue, es decir, si pasáramos el dólar a 130, este, el dólar para la operación en términos productivos, esos valores, indudablemente estaríamos sumiendo eh, Este, al grueso de la población argentina bajo la línea de pobreza sería una, una, una situación lamentable en materia social. Así que me parece razonable que el gobierno intente evitar esto. Me parece que en este sentido la, el control caso por caso para evitar que se sigan yendo dólares por la vía de la cancelación de deudas privadas es imprescindible. En este sentido creo que la decisión de aportar solo el 40% que saca la resolución del Banco Central es una decisión que, hubiese sido buena hace cuatro o cinco meses, hoy creo que es débil, me parece que hay que revisar cada situación caso por caso para que aquellas empresas que han fugado capitales históricamente, que tienen dólares afuera, que pueden afrontar la situación, no pidan dólares al Banco Central para esto, y me parece que es imprescindible una eh, firme discusión con los exportadores para que ingresen los dólares que aún no incorporaron en la Argentina este, y que ciertamente esto permitiría rápidamente resolver la situación de intranquilidad cambiaria en la que hoy nos encontramos. Hay ah. 3.000 millones de dólares allí que serían muy importantes para controlar la situación. Eh, Claudio, re mencionabas recién eh, el tema de la posible devaluación si se lleva el dólar oficial al, al que está el paralelo hoy. Eh, ¿Hay presiones eh, de algún sector que está eh, buscando esto sí está claro los digo claramente quienes cancelan deuda eh, apurados por esto y no reestructuran uh -huh. obviamente lo hacen especulando con que el dólar este va a ser mayor a futuro quienes no ingresan divisas están especulando con que el dólar va a ser mayor a futuro, hay operaciones claramente marcando este dólar diferencial en el contado con Liquid y en la bolsa, este, por lo tanto está claro que hay actores que están trabajando para, este, señalar que el rumbo de la Argentina tiene que tener un dólar este, de ese nivel, por ende está claro que hay una, una presión absolutamente injustificada desde el punto de vista de la evolución del tipo de cambio, este para llevar este, los niveles a esa magnitud, este, obviamente mejorando las condiciones de aquellos que exportan, de aquellos que tienen dólares en cartera, de aquellos que tienen dólares este, en, bajo su propiedad, y que obviamente este, una devaluación de esa naturaleza implicaría una fuerte redistribución de ingresos en función, este, digamos, de sus intereses acá, acreedores, bancos, exportadores, este, E importadores están jugando una partida en esa dirección. Me parece que no está disociado de algunas escaramuzas políticas que ha habido en el último tiempo, eh, donde claramente hay una presión sobre el gobierno para que el gobierno siga un rumbo de ajuste que obviamente sería absolutamente lesivo para el conjunto de la sociedad. Desde las declaraciones de Eduardo sobre golpe de Estado, sobre que no hay elecciones en el 2000 este 21, sobre que hay que salir sobre la base de un acuerdo con el PRO, este, pasando por la, la, digamos, la digamos, importancia que se le ha dado en la discusión mediática a las tomas en la provincia de Buenos Aires, cuando las tomas que hay son tomas que vienen, son, son como oleadas de tomas que se van dando este, sistemáticamente en la provincia como resultado del deterioro en materia habitacional, del hacinamiento, del déficit habitacional que la Argentina tiene, pero que son históricas y que no tienen, no es que hay hoy más que las que hubo, están prácticamente en la misma situación y sin embargo se han agigantado, el tema del creciente discurso mediático sobre la inseguridad, el conflicto policial que uno puede entender desde la situación salarial pero que ciertamente ha tenido componentes tanto en el cerco sobre la presencia del gobernador como en la presencia de los patrulleros y los uniformados armados en la Quinta de Olivos claramente con componentes de desestabilización, este, me parece que todas estas cosas No son este, distintas de estas maniobras de mercado, que de alguna manera lo que buscan es decir, bueno, acá la salida es un nuevo ajuste que triture los ingresos de la población, mejorando las condiciones básicamente de quienes operan en el mercado de divisas y sobre todo con dirección a la salida exportadora de la Argentina. Me parece que en ese barco eh, hay que ubicar las cosas, por eso creo que el gobierno debe fortalecer sus espaldas políticas, debe ampliar su base de sustentación social, convocando al conjunto de los actores que integran el frente y debe fortalecer las regulaciones para evitar una maniobra de esta naturaleza. Claudio, eh, 80 pesos se está cotizando hoy casi el dólar, ¿le parece una cifra razonable? Digo, ¿es el tope que hoy el gobierno está el manejando? El dólar comercial. Claro, hablando? sí, sí, sí. Sí, sí, claro, creo que el dólar comercial viene siguiendo una evolución razonable, en relación a lo que ha sido la evolución de los precios durante el curso del presente año, no hay un retraso cambiario que justifique estar pidiendo un dólar de 130, de 140. Bien. Eh, le iba a consultar eh, Claudio por eh, Vicentín, este, usted es director del Banco Nación, eh, ¿en qué situación está hoy este, la deuda que tiene eh, la empresa con el banco? Bueno, nosotros estamos obviamente en el marco del concurso de acreedores y junto con, con otros organismos del Estado, tanto el Banco Nación como la AFIP, como la Unidad de Información Financiera, estamos profundizando las demandas judiciales, tanto en el campo de la justicia comercial, en el marco del concurso, como en el marco de la justicia penal, este, para tratar de mostrar los distintos mecanismos de vaciamiento este, que viene llevando adelante este grupo, que pretende, en el marco de esta suerte de quiebra fraudulenta, eh, no responder a los acreedores a los que les debe Este, cerca de 1400 millones de dólares, este, obviamente estafando a buena parte de la banca pública, este, a incluso bancos del exterior y bancos este, locales, y también obviamente a más de 1800 productores. Así que eh, estamos tratando de evitar el vaciamiento que este grupo está llevando a cabo en el marco de una situación donde la justicia comercial y la justicia penal muchas veces pareciera que no quieren ver lo obvio. Lo obvio es que acá Vicentín está llevando a cabo una maniobra de vaciamiento. Esto implica que desde el año 2013 comenzó a desdoblar el grupo, este, digamos, generando una, una nueva cabeza del holding que se inscribió en Uruguay, a través de una empresa que se denomina Vicentín Family Group y en ese proceso lo que ha hecho es que una parte muy importante de su estructura empresarial y de su patrimonio quede en manos del holding en Uruguay, mientras que en Vicentín Argentina que era la cabeza histórica del holding lo que han quedado son dominantemente las deudas. Por esta vía lo que se hace, lo que hace es tratar de vender este, a través de sus otras empresas eh, que hoy no controla Vicentina Argentina, este, derivando recursos por fuera del concurso. Así lo que lo, se han dado algunas ventas. Este, y también se están dando este, exportaciones que realiza Vicentín, en donde hay miles de millones de dólares que están quedando afuera del debate del concurso de acreedores. En primer lugar, antes de la cesación de pagos, 48 horas antes, en una venta claramente judicializable y fraudulenta, este Vicentín Paraguay, a través de Vicentín Uruguay, le vendió el 16% del paquete accionario que tenía en Renova, a ah, por 122 millones de dólares al Grupo Glencore. Ahí hay 122 millones de dólares que deberían ser parte de la, de la devolución de deudas a los acreedores que se manejan por fuera del concurso. Recientemente se vendió el frigorífico Friar, que es un frigorífico muy importante de la Argentina, pero que está en manos de Vicentín Family Group Uruguay, Este, y no en manos de Vicentina Argentina, a pesar de que históricamente era de Vicentina Argentina. Y ahí hay 200 millones de dólares que, eh, digamos, recaudó. Este Vicentín. Vicentín también está exportando a través de terceras empresas en el marco del 2020. Hay empresas que no tenían ninguna presencia en el sector exportador de la Argentina y que de repente hoy están operando en las instalaciones de Vicentín y se han transformado en importantes exportadoras con donde queda claro que son mecanismos por los cuales Vicentín exporta y sigue facturando. Esto pasa con Díaz y Forti, que es una empresa rosarina que opera hoy en las instalaciones de Vicentín y que hoy está exportando por encima de los 200 millones de dólares en solo siete meses de este año 2020, cuando en realidad el año pasado había exportado apenas 4 millones de dólares. Es un salto este, in in in inentendible si no es sobre la base de que esto es un dibujo que tiene que ver con exportar en nombre de Vicentín. Claro. Este, del mismo modo que Oleaquinosa Moreno, que es socia de Vicentín, Este, y que, que hoy ocupa el mismo lugar que ocupaba Vicentina hasta el año pasado, que era ser el primer exportador de harina de soja o sea, hay cerca de 800 millones de dólares, que son prácticamente el 60% de la deuda concursada, este, que están manejándose por fuera del concurso y en donde el juez del concurso hace de punta que nada ocurre claro. este, y la verdad es que es un juez que viene apañando a la empresa permitiendo irregularidades de todo tipo, tratando de Este, digamos de resolver el problema a la empresa este, y trabajando claramente en desmedro del conjunto de los acreedores y haciendo ojos eh, ciegos frente a lo que es una maniobra de vaciamiento. Claudio... Todas estas cosas están siendo denunciadas ante el juez concursal este, y también ante la justicia penal, ante el juzgado del doctor Ercolini. También hay presentaciones tanto del Banco Nación como de la UIF como de la FIP, para que se asuma que Vicentín es uno solo, no es que hay dos grupos Vicentín, hay uno solo y por lo tanto hay que evitar este, que el patrimonio de Vicentín se remate para derivarle fondos a sus bolsillos o al exterior y eh, de alguna manera dejar colgados a 1.895 productores, a la banca pública o a los trabajadores de sus empresas, algunos de los cuales están cobrando en bonos. Claro. ¿Qué significa que haya renunciado la conducción de la empresa la semana pasada? Mirá, eso es, digamos, una de la, lo que se le acaba hoy, en este preciso, en estas horas, estas primeras dos horas del. del el lunes se le acaba el tiempo a Vicentín para una de las tantas irregularidades que el juez le permitió, que es eh, presentar el balance correspondiente al 2019. Todavía no tenemos ese balance, el balance debió haber sido presentado en octubre del año pasado ante la Asamblea de Accionistas, este, eso no se hizo, tampoco se presentó en febrero del 2020 cuando empezó el concurso en general los concursos sin presentación de balance no deberían comenzar, sin embargo comenzó, el juez le permitió presentar estados contables que no eran el balance eh, y le dio tiempo de manera absolutamente irregular hasta hoy. ¿Hoy qué tiene que hacer esa presentación? Bueno, se va a postergar nuevamente, digamos. Primero se postergó ahora últimamente porque el auditor, que es la consultora KPMG, Este, que es una consultora que era la que venía auditando los balances del grupo, este, renunció a hacerlo, no quiere auditar eh, obviamente las maniobras que, que vengo comentando. Eh, por lo tanto, los que van a auditar es un estudio contable de Reconquista, todo el mundo sabe este, que en Reconquista todo es controlado institucionalmente por Vicentín, con lo cual es muy, muy obvio que eh, quien va a auditar indudablemente tiene seguramente limitaciones para poder hablar con toda claridad, pero este, lo cierto es que la presentación que tendría que hacerse hoy se va a, a postergar porque eh, apareció una... Infección de COVID y se cerró el tribunal, así que seguramente van a tener una nueva excusa, este, pero lo cierto es que creo que la renuncia se da en simultáneo con la presentación de los estados contables y del balance del 2019, a vida cuenta de que entiendo que obviamente la, la conducción histórica de Vicentín no debe querer poner la cara con semejante desastre, porque seguramente lo que va a aparecer es el proceso por el cual se esfumó prácticamente el patrimonio de la empresa en el marco de un proceso de creciente endeudamiento sin ningún correlato en la incorporación de activos. Este, así que entiendo que la renuncia viene en línea con la presentación de un balance en donde van a aparecer, ante los ojos de todos, seguramente las irregularidades que venimos eh, señalando, y creo que además hay en marcha un proceso de acuerdo de la empresa con los bancos extranjeros para armar un fideicomiso que en mi opinión está buscando generar las condiciones este, que en algún momento se señalaron cuando se planteó la discusión de la expropiación que era que acá hay actores concretos, sobre todo de capital extranjero, con el objetivo de quedarse con... Eh, Vicentín, Vicentín no es cualquier cosa es la sexta exportadora de eh, de granos en la Argentina este, y consecuentemente hay actores muy importantes Glencore, Cargill, Dreyfus este, Aceitera General de ESA eh, y demás que tienen importante intencionalidad de quedarse concentrando aún más eh, en algún caso o extranjerizando el comercio de granos así que yo creo que se están montando las condiciones para ir en esa dirección, este, nosotros eh, seguiremos trabajando para que esto no implique eh, no pagarle a quienes en todo caso este, enterraron una parte muy importante de los, de los fondos de, de capital de la Argentina en, en esta quiebra. ¿no? Eh, Claudio, ¿hay alguna explicación de por qué la gestión de Cambiemos del Banco Nación le otorgó ese millonario préstamo el año pasado? Mira, lo que uno, puede, lo que uno sabe es que la, el vínculo de la conducción de Vicentín con el presidente Mauricio Macri ha sido un vínculo siempre muy estrecho con relaciones personales, la, tanto Narbelli, quien murió hace poco, como Paduan, este, son, han sido integrantes de, de la mesa del, del PRO en la provincia de Santa Fe, uno de ellos... Este, eh, uno de los Nardelli fue candidato a gobernador en la interna de Juntos para el Cambio en la provincia, en la, en la última interna en 2019 en el 2015 eh, Vicentín aportó 6 millones de pesos a la campaña presidencial de Macri, en el 2017 aportó 8 millones a la campaña legislativa y en el 2019 fue el primer aportante de Cambiemos por 13 millones y medio eh, de pesos claramente hay eh, digamos un vínculo estrecho que de alguna manera se expresaba en eh, dar instrucciones a la banca pública este para asistir financieramente a Vicentín estas instrucciones han aparecido con claridad en el en la causa que opera en Lomas de Zamora en donde sobre el tema de espionaje uh -huh. en donde apareció el se secuestró el secuestro del celular de Darío Nieto que fue secretario privado del presidente Macri, este, donde aparece la instrucción para que se le consiga un crédito de 10 millones de dólares al Centín a través de la banca pública, hay una instrucción precisa en ese sentido, así que sobran las evidencias del vínculo político, y por lo tanto es lo único que explica este, las irregularidades que durante el año 2019 se cometieron en el marco del Banco Nación este, para mantener una línea de prefinanciación de exportaciones de 300 millones de dólares que Vicentín debía haber cancelado, este, porque estaba totalmente desfasado respecto tanto a las normas internas del Nación como a las normas generales del Banco Central, e incluso este, con el agravante de que había una cuenta en garantía por la cual entraban en, en el Banco Nación, en la sucursal Reconquista, los dólares de exportación de Vicentín, y que tenían la obligación de con esos dólares cancelar entre agosto y diciembre del 2019, que es el periodo en el que Vicentín no paga y no cancela, es decir, a, a, desde agosto, es decir, desde las PASO, desde la derrota de Macri hasta la asunción del nuevo gobierno es que Vicentín no le paga nada al Banco Nación y en ese mismo periodo entran a, a la cuenta de Vicentín 790 millones de dólares, es decir más del doble de lo que Vicentín le debía al Nación y que las autoridades del Nación pasadas podrían haber ejecutado recuperando el crédito este, y no lo hicieron, no solo no lo hicieron sino que a pedido de la propia empresa le permitieron sacar los dólares de esa cuenta en garantía para que pudieran llevárselo. Por eso es que están los dólares hoy enterrados en la quiebra de Vicentín, no porque debieran estar. El único que explica esto es la complicidad política del gobierno anterior este, y, digamos, este, con el grupo empresario Vicentín, no hay otra explicación. Claudio, ya para ir redondeando esta entrevista, le agradecemos mucho. Queríamos consultarle por esta iniciativa del gobierno nacional y que se llama Aporte Solidario Extraordinario ¿Qué futuro le ve a esto que se conoce como el impuesto a las grandes fortunas? Mira, la verdad es que creo que es una iniciativa absolutamente razonable moderada este, que debiera estar en vigencia hace ya largo rato, se ha demorado de manera absolutamente innecesaria este, una vez más se trata las demoras tienen que ver con con las presiones que suele haber en la Argentina cuando uno intenta este, colocar el sistema impositivo en dirección al tema de fondo, acá en la Argentina hay una verdadera rebelión fiscal de los ricos este, que no permite eh, financiar al Estado sobre bases sólidas y de justicia tributaria como corresponde, con solo mirar el sistema tributario nacional, conjunto, provincias y nación, Los impuestos al patrimonio, a la riqueza, este, representan poco más del 1% del producto y apenas el 4% del total de la recaudación en la Argentina. En realidad, el grueso de la recaudación en la Argentina son impuestos sobre el consumo o sobre el trabajo, son los impuestos vinculados a al consumo, donde dominantemente obviamente tenemos el IVA, son los, los aportes personales y los, las contribuciones patronales, es ahí donde aparece el grueso de la recaudación, prácticamente el 70% de la misma, y la verdad que eh, las rentas, las altas rentas y los patrimonios, que eh, debieran ser como en cualquier lugar razonable del planeta, el grueso de la recaudación, Este, representan no menos, eh, digamos, aproximadamente un 26% de la misma y obviamente los patrimonios y riquezas tienen una proporción exigua. Así que este es un paso que debiera estar en línea con el objetivo de una reforma impositiva integral, este, es muy eh, moderado porque va sobre apenas 12 mil personas, hay que destacar que hay 32 mil personas con más de un millón de dólares de patrimonio y que acá hay, eh, hay 20 mil personas que no han sido incorporadas dentro del tributo, este, sin que digamos que, que claramente hubiera implicado un ingreso de 40.000 millones de pesos adicionales a los que de alguna manera se esperan. Este, na, tampoco se ha hecho una digamos, se, se ha pasado este impuesto por el tamiz del informe que hizo el Banco Central respecto a las empresas y a, los, y a las personas físicas que fugaron dólares durante los últimos cuatro años del macrismo, cuando tenemos en claro que todos esos procesos están en línea con mecanismos de ocultamiento de patrimonios y de rentas que se llevan a cabo este, en la Argentina y que hace que incluso la AFIP tenga un registro limitado de cuáles son las principales principales fortunas que tiene nuestro país, de hecho una parte muy importante de estas fortunas está en el exterior. De, así que me parece que es un impuesto que es absolutamente imprescindible, que tiene una orientación económica y política absolutamente justa, y que es un paso que hay que dar y que hay que continuarlo en una discusión seria que ponga en marcha una, una profunda reforma impositiva que efectivamente la Argentina y la democracia argentina tiene como una deuda pendiente desde 1984. Eh, Claudio, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha prestado para Radio Kermés. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bien, eh, que pase un buen día. El director del Banco Nación, eh, Claudio Lozano, eh, economista, eh, pasaba por la mañana kermesera. Radio Quermes es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Kermes es, es la radio del pueblo.